En la investigación que dio origen a la publicación que estamos presentando, Eh, titulada La representación de los pueblos originarios la fotografía latinoamericana contemporánea, de la imagen de identificación a la imagen de reconocimiento. Intentamos abordar cómo, desde la fotografía latinoamericana contemporánea, fotógrafos actuales, se representa a los pueblos originarios en contraposición a cómo se los representaba hacia fines del siglo XIX y principios del XX, en donde se buscaba generar una imagen de los otros indígenas desde una idea del primitivismo y el exotismo, como aquello que iba quedando. En los márgenes de los procesos de civilización y modernización encarnados por los estados postrevolucionarios. Basándonos en estos usos、eh, sociales de la fotografía de dicho p e r í o d o nos propusimos justamente comparar las producciones contemporáneas a partir de la obra de tres fotógrafos latinoamericanos. El primero de ellos, Julio Pantoja, a partir de dos obras. La primera es Mujeres, Maíz y Resistencia, y la segunda, Las Madres del Monte, en donde, desde una visión de género, desde las mujeres de los pueblos originarios, el autor、eh, plantea la idea de la conservación de las tierras que están siendo acechadas por la plantación de soja transgénica y la lucha en México por lo que es la conservación de la plantación del maíz originario. En segundo lugar,、eh, trabajamos la obra del artista guatemalteco radicado en la Argentina, Luis González Palma, y una serie de retratos que conforman dos bloques、eh, titulados La Lotería 1 y La Lotería 2, en donde el autor intenta resignificar lo que era un método que utilizaban los colonizadores para enseñar el idioma español a los pueblos originarios. Y en tercer lugar, trabajamos con dos obras de Antonio Briseño. Una de ellas es Míranos y la segunda es Dioses de América. En la primera de ellas, fotografía comunidades de、um, Colombia a partir de un encargo que hace el, la Secretaría de Cultura para dar visibilidad a estos pueblos, a estas.、Eh, A estas comunidades, y en segundo lugar, trabajamos con la obra、eh, Dioses de América, en donde el autor propone generar una iconografía de las deidades y mitos que en las comunidades、eh, persisten a través del relatoral de los sabios y los chamanes.